Con los últimos acordes del himno nacional ya se duerme. Buenas tardes y bienvenidos, damas y caballeros. Esto es Canción en que me el espacio músico autor World music y jazz de Mega Latina. Emitimos a través de la 104.5 en la zona metropolitana de Tenerife y en la zona norte a través de la 104.3 Realiza técnicamente nuestra compañera Nuria. Recibe un saludo de este que les habla en el micro, Héctor Martín. También puedes escucharnos a través de nuestra web, www.megalatina.fm. Un saludo a los seguidores a través de nuestro blog cancionaquemarropa.blogspot.com y www.myspace.com/cancionaquemarropa, así como la página web de referencia en todo lo relativo a la cultura, a la ciencia, www.creativacanaria.com. Barrenos Vamos al cine y comenzamos. I was Outside of Chicago, estaba tocando en las afueras de Chicago. Cicero, where, where? Cicero, in Cicero, the home of the late Al Capone. En la casa de del pasado Al Capone, the gangster, El gangster. I was playing in this small club. Estaba tocando en este pequeño club. Small club, and there was a couple. Sitting down in front of the bandstand. With the nose like this. Con la nariz I played, I was playing yeah. there, a small club. In pequeño club, and I read back, back and I made a high G. Entonces él se echó para atrás para hacer agudo. This guy look put his head up there, look up at me. Entonces este, este individuo lo miró a él así. Ik ben een beetje vergeten wat ik zei. Ik ben een beetje vergeten wat ik zei. Ik ben een beetje gangsters. wat ik zei. Ik ben een So, vergeten wat ik zei. Ik ben een beetje vergeten wat ik zei. Ik ben le beetje ik with a straight arm. Con la trompeta derecha hacia el. So straight on, huh? So I ran back again. Se fue, se echó para atrás nuevamente. Suena de nuevo la nota aguda. The okay. guy got up. El tipo se levantó. Walked him to the bandstand. Se dirigió al escenario. Reached in his pocket. Se metió la mano en su bolsillo. And brought out a thousand dollars. Y sacó mil dólares. Deze was een manier van mijn pocket. Deze was een hond. Deze was En la mano er nog steeds. En hij was er En hij was er nog steeds. En hij was er nog steeds. En hij was hij hij ¿Qué tal están? Hemos querido comenzar Canción a Quemarropa con esa tremenda anécdota de Dizzy Gillespie, el trompetista lleno de cáncer en la ciudad de Chicago. Soy un rayo nacido. Está extraído de un documental de 1989 que lleva por título A Night in Havana, algo así como Una Noche en La Habana. En esa formación tocaba gente tan impresionante como por ejemplo Arturo Sandoval y Gonzalo Rubalcaba eh, cuando eran bastante jovencitos y por ejemplo el eh, oboe o saxo barítono dependiendo del momento, Said Abu Al-Kabir. El trigo en la al final del audio precisamente escuchábamos una pieza de A Night in Tunisia, el clásico de eh, Dizzy y el SP, eh, compuesto en el año 1942, con Dizzy al piano y un jovencísimo Arturo Sandoval a la trompeta improvisando como los dioses. Soy un viejo pupito Y con esta canción le vamos a dar la mano a nuestro clásico en el día de hoy eh, Vamos a ir al año 1974 Y vamos a escuchar la fusión del blues Del blues más auténtico Con eh, precisamente los trompetistas más importantes O de los más importantes de la historia del jazz Fue un disco que se tituló The Trumpet King Mixed Joe Turner, es decir, los reyes de la trompeta, encuentran o se encuentran con Joe Turner, este blusero, nacido en la ciudad de Kansas City en el año 1911 y muerto en Inglewood el 24 de noviembre de 1985. Se hizo famoso gracias a temas tan populares como Shake, Rattle and Roll. Y hay que decir que en este disco le acompañan trompetas como... Clark Terry, Roy Eldridge Harry Sweet Edison a la guitarra Pee Wee Crayton y como no podía ser de otra manera nuestro gran Dizzy Gillespie la canción que hemos seleccionado es la primera del disco que lleva por título Mooning, Noon and Night, hay que decir que este disco fue grabado en Los Ángeles en septiembre del año 74 y producido por Norman Granz con ustedes Big Joe Turner con Los Reyes de la Trompeta y Mooning, Noon and Night. That's all right. Having fun tonight. But well, it's five o'clock in the morning now. Oh, stick around, don't be no clown. Now down in the barnyard big enough jilt, can the mow guys swing in I get a lonesome every day, cause the baby gotta walk that way. To mine. I'd enjoy myself the most if I ever got that close Morning, noon, and night Morning, noon, and night Love you, baby, baby Morning, noon, and night Pound the digits in the kitchen sink Sound, baby, let's have a little drink I would hold you on my knee and oh, no sense you're you killing me me Excelente disco que nos llega desde el País Vasco, editado a través de la discográfica Errabal. RS Factor Quintet Starting, así se llama este proyecto, Starting es el nombre del disco, y RS corresponde a las siglas de Rubén Salvador, el trompetista de este proyecto. La acompaña el saxo tenor Yulen Izarra, Sasa Soriasu al piano, también Javier Mayor de la Iglesia al contrabajo e Hilario Rodeiro a la batería. Estos músicos han, eh, han girado en torno al Conservatorio Superior del País Vasco conocido como Musicain y bueno, Rubén Salvador ha tenido una formación importante con masterclass del estilo de Wynton Marsalis o Randy Brecker entre otros. Hemos seleccionado la canción que le da título al disco, el track número 2 llamado Starting y a lo mejor volveremos a escuchar este disco porque es bastante variado. Vamos a disfrutar entre, entre tanto esta canción llamada Starting que como te digo da título a este proyecto, a este disco de RC Factor Quinta. Gran canción a Quemarropa para presentarte el proyecto de josé maría carles el disco se llama traveling forward y fue publicado en el pasado año 2011 pero grabado en el anterior en 2010 quién acompaña a este pianista acústico fender Rhodes y setetelladores pues una gran cantidad de músicos interesantes, por ejemplo, Javier Bertier al saxo tenor, que bien saben ustedes que es una de nuestras predilecciones, Ferenc Nemes a la batería y a la percusión, Lionel Luque en algunas canciones a la, a la guitarra y Máximo Biolcati eh, al contrabajo. José María Carles se formó en, en una gran cantidad de cuartetos y quintetos. Estuvo trabajando mucho tiempo antes de editar este disco y eh, hay que decir que en este Traveling Forward pues cuenta con una gran aline alineación de eh, músicos eh, de los más granados de Nueva York. Por ejemplo, a las voces eh, podemos disfrutar de la granadina Lara Bello que también ha sido protagonista en algunos de nuestros programas. La canción que hemos seleccionado para dar un trago de este disco se trata de Eclectic Dance, una danza bastante ecléctica, naturalmente, dado el nombre. Traveling Forward, esto es José María Carles, eh, con colaboraciones como por ejemplo del Lionel Luke, y nosotros vamos a disfrutar de este gran disco. Si tienes licenciatura en empresariales y quieres incorporarte ya mismo a un puesto de trabajo en una asesoría con oficinas abiertas... En Santa Cruz de Tenerife, llama ahora al 673-9882. Buscamos una persona responsable, con tres años de experiencia como mínimo y que reúna además de conocimientos en la materia, buen don de gentes, simpatía y juventud. Llama ahora al 673-9882 e incorpórate cuanto antes a una asesoría laboral contable y fiscal con gran prestigio en Tenerife. La Esponja del Teide Servicios integrales de limpieza y mantenimiento Con los sistemas y personal más eficaz Rápido y económico Limpieza y conservación de edificios, grandes superficies Recogida de residuos domésticos o industriales Sólidos o líquidos Limpieza de alcantarillado La Esponja del Teide Llámenos al 922 64 74 16 y buscaremos juntos una solución a sus problemas de limpieza y mantenimiento. La Esponja del Teide. Líderes del sector de limpieza y mantenimiento en Canarias. La, la, la, la, la, la, la, la, Tremendo disco que no se podía llamar de otra forma sino F.L. ¿Por qué no se podía llamar de otra forma? Porque son las iniciales de dos de los, eh, digamos, frontman de este proyecto, Franco Lucieni eh, a la armónica por una parte y Federico Leitner al piano por otra. Ellos componen parte del de cuarteto Falsos Límites, que cierran el eh, también argentino eh, Andrés Ledwin y el maño Toño Miguel, Antonio Miguel eh, al contrabajo. Es un proyecto grabado en el año 2009, pero editado en el año 2011. La verdad es que nos ha sorprendido mucho las capacidades que tienen estos músicos para dejar un trabajo tan bueno en nueve canciones, algunas más largas que otras. Nosotros hemos escogido el track que abre el disco que lleva por título El Canalla y en donde precisamente el eh, armonicista Franco Luciani deja eh, la verdad que un buen hacer y un buen sabor de boca nos ha dejado, nunca mejor dicho por lo de la armónica, este gran disco que resuma argentinidad por todos los, los costados la verdad que eh, eh, nos ha sorprendido mucho como te decimos esta canción El Canalla del de disco FL Franco Luciani Federico Leitner y Cuarteto Falsos Límites así suena este eh, estupendo tema a ver ese gatito Gypsy Jazz, este es el último proyecto de Chema Peñalver Chema Peñalver que es un músico del que ya hemos escuchado en canciones que me arropa algunos de sus trabajos este está publicado en el, los últimos compases del año 2011 pero grabado el 12 y el 13 de abril en Castellón eh, de ese mismo año de 2011 A Chema le acompañan músicos como el violinista Raúl Márquez, Fabián Barrasa a la guitarra solista, Quique Gil a la guitarra rítmica y al contrabajo Diego Barberá. Desde su propio título, como te hemos contado, All and New Gypsy Jazz, este disco está inserto en lo que es la musique manouche francesa, en lo que es la música gitana de más alta calidad. Eh, hay una buena serie de eh, recuerdos a, de la música de Django Reinhardt, eh, que fue uno de los partícipes de este estilo musical, que, que con más eh, valor digamos, nos ha dejado esa, esa clase de música eh, Made in France. Además hemos tenido la posibilidad de hablar de, con Chema Peñalver y nos ha dicho que después de una serie de proyectos y de discos en este sentido más relacionados con el, la música Nueva Orleans por una parte y por la música Gypsy por otra pues va a dar un paso al costado y va a ir a hacer otros, eh, otras clases de proyectos Para disfrutar este disco hemos seleccionado un tema denominado Riverboat Gypsy, eh, que es el, el que le da inicio a este excelente disco que recomendamos en canción a quemarropa. All and New Gypsy Jazz de Chema Peña <risa> esos son los viajes que estamos dando hoy desde Cuba, hemos pasado por Nueva York veníamos de Castellón ahora vamos a parar en Italia porque de ahí es el proyecto que se llama Jazz Combo de Leonardo Cesari que es un batería impresionante el, su último disco se llama Chasing the Beat Es un CD grabado con una formación bastante clásica, con un quinteto excepcional. Al saxo tenor Federico Pascucci, Claudio Corvini a la trompeta, Bruno Salicone al piano y Gabriele Greco al contrabajo. Y como no puede ser de otra manera, a la batería y en los arreglos este mismo, Leonardo Cesare. Él marca sus influencias con músicos de la calidad y de la talla internacional y en algunos casos unas verdaderas leyendas, Horace Silver, el pianista, Cannonball Adderley, el saxo y el trompetista Lee Morgan. La canción que hemos seleccionado para degustar este disco se llama Bro Youssef, que suponemos estará relacionada con el músico Youssef Latif, otro de los grandes clásicos del jazz. Esto es el último proyecto de Leonardo Cesari, el, la banda se llama Jazz Combo, Chasing the Beat, así suena. Pues hasta aquí ha llegado Canción en que me ropan el día de hoy y ha estado perfecta en la realización técnica de este programa nuestra compañera Nuria. Se despide de todos ustedes Héctor Martín y lo vamos a hacer con una pregunta. ¿Qué puede suceder si eh, se mezclan la creación de músicos de China y del País Vasco? Es el proyecto Shushun de China y ...y Beñat Fuentes... ...publicado a través de la discográfica... ...Gastelupe Josac ...nos ha llegado y es una mezcla... ...interesantísima de nuevas músicas... ...con rock, folk... ...y por otra parte blues... ...también tienen dentro de sus referencias... ...al cantautor norteamericano... Bon Iver... ...nosotros vamos a disfrutar de una de las canciones... ...que más nos ha parecido particular... ...dentro de este nuevo disco... ...que lleva por título... ...The Three... ...es decir, el árbol... Y eh, lo que vamos a escuchar tiene como título Letter to Myself, para poner el cerrojo final de eh, Canción A Quemarropa por el día de hoy. Será hasta dentro de siete días en donde tendrás la oportunidad de escuchar más nuevas músicas, más relacionadas con el jazz, con el folk, con la música de autor, con la world music en definitiva. Hasta la próxima semana, Nuria en los controles, Héctor aquí el micrófono, adiós. We'll yeah. be We're meant to should not be any more than more We prefer to say and yeah, don't lose our face Life is fast and doesn't seem to end But pleased, oh, we're lost Yeah, my friend, I won't forget again I know where I can find the secret left behind What shall really gain? When I saw the light, I took care of I start to write this letter to myself Letter to myself Megalatina.fm La Mega en Internet